Nosotros hemos participado de diversos debates, manifestaciones y pañuelazos, tanto dentro como fuera de la institución. Además, hemos creado nuestros propios espacios de manifestación, como por ejemplo la realización del primer pañuelazo secundario.